Arrancamos esta semana, eh, la semana del 26 de junio. Se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Darío y Maxi este viernes 26 de junio. Y como todos los años se van a estar realizando actividades, lamentablemente por las eh, la crisis sanitaria y la pandemia y todo lo que sabemos, no vamos a estar pudiendo ocupar la estación como como cada año, transformando ese espacio... En, en el espacio de memoria que es en el espacio cultural vivo que todos los los 25 de junio alberga la jornada cultural y tampoco vamos a estar pudiendo hacer el acto el 26 en la en el puente, pero eso no impide que no podamos hacer actividades y recordar a nuestros compañeros. Sí, también recordar que los asesinos de de Darío Maxi están ocupando cargos públicos, que hay responsabilidades políticas, como la que tiene Felipe Solá, actual canciller nacional, que no fue juzgado como responsable político de la muerte de Darío y Maxi, eh, así como tampoco fue juzgado Eduardo Dualde, que si bien hoy no tiene un cargo fijo sí, sigue siendo un opinólogo político eh, y sigue teniendo legitimidad en los grandes medios de comunicación sin recordar o, o sin otorgarle el, el nombre que se merece como asesino. Sin hablar, pasaron 18 años y la exigencia sigue siendo la misma, eh, cárcel y castigo a los responsables políticos que planificaron esa masacre, ese acto que buscó disciplinar al conjunto del pueblo argentino y tratar de encauzar una institucionalidad que venía siendo bastante cuestionada desde desde las bases, este año como decía Pablito por ahí esa impronta callejera no no va a estar tan presente, pero no va a haber, no vamos a dejar de, de conmemorar y de hacer algunas actividades, va a haber transmisión de... Eh, Este 25, ¿no? En la previa del 26 de junio. El 25, desde las 19 horas, estamos organizando la transmisión desde las organizaciones que cada año eh, llevan adelante estas actividades. También como Red Nacional de Medios Alternativos siempre participamos de lo que es la radio abierta en, en el hall de la estación. Esta vez lo transformamos a todo en una gran transmisión eh, desde el Facebook, que es eh, Estación Darío y Maxi, Eh, pónganle me gusta, sigan ese Facebook se están subiendo ya algunos materiales previos como para ir calentando junio y bueno, ahí a partir de las 19 horas del día 25 va a estar esta transmisión especial invitamos a todos a acercarse va a haber paneles, va a haber eh, videos de artistas eh, y compañeros de distintos puntos de, del país que van a estar participando así que para también para ir empezando esta semana Vamos a escuchar unos testimonios, algunos fragmentos eh, de la historia de este 26 que tenemos preparados para hoy. Nosotros veníamos con una, una, una cuestión del desarrollo en de los barrios, de lo que son los trabajos productivos, de que poder generar un trabajo en serio, más allá de sí. lo que son los estructuras pesos que, que el gobierno nos tomó como un lugar de conflicto social. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, compas y doñas soy Alberto, seguramente muchos me conocen. Soy el papá de Darío. Se cumplen, dentro de poquitos de días, 18 años de su asesinato junto a Maxi Costecchi. Sabemos que, por el tema de la, de la pandemia, no vamos a poder estar en nuestra querida estación de Arimaxi, como tampoco vamos a poder cruzar el puente y desde arriba hacer el acto, como siempre lo hacemos. Pero virtualmente inundemos las redes, compas, para que sepan de que no nos olvidamos, que los tenemos presentes, que nunca los vamos a dejar caer y seguiremos en las calles, como ellos nos enseñaron. Les agradece un padre agradecido por todo el amor y el respeto que le tienen. Y le mando un abrazo, nos y nos vemos siempre en la lucha, compañeros. Hasta la victoria siempre. Escuchábamos ahí esos fragmentos eh, Darío en aquel corte de la autopista allá en el 2002, luego entre el asesinato de Javier Barrio Nuevo en febrero y lo que fue después la masacre de Avellaneda, ese plan de lucha que, que no descansó, que no no frenó frente a las hostigaciones del gobierno y los discursos de, de terror que imponían las distintas Eh, responsables políticos que marcaron claramente su responsabilidad a la hora de llevar adelante esta masacre, incentivando a la violencia, diciendo que los movimientos piqueteros estaban armados, que eran infiltrados de la FARC y muchísimas otras barrabasadas que, que dijeron en ese momento. Y escuchábamos a Alberto eh, comentándonos cómo, cómo se prepara para este año. Como decíamos, no vamos a poder estar eh, en los lugares... Eh, que son nuestros lugares la estación de max y el puente pero desde cada una de nuestras eh, de nuestro lugares nuestras casas nuestros lugares donde podamos organizarnos juntarnos aunque sea entre poquitos o muchos eh, los lugares donde pasaron a otros niveles de la cuarentena podrán hacer actividades más eh, uh -huh. masivas estaremos recordando a darí Maxi este 26 sí también a, además de hablar de las responsabilidades políticas también hay que hablar de las responsabilidades mediáticas porque muchos medios concentrados de comunicación Eh, ayudaron a sostener la impunidad de, de determinados sectores eh, la, la, la recordada etapa de Clarín diciendo la, la muerte causó dos muer dos nuevos muertos como si no existiese como si la, la crisis hubiese hubiese disparado y no hubiese sido un plan eh, no solo que, que involucraba a la policía bonaerense sino también que involucraba a sectores del gobierno que como vos bien decías buscaba leccionar al movimiento piquetero Así que hecho el anuncio, reiteramos a partir de las 19.25 de junio desde el Facebook de la estación Darío y Maxi, ahí van a poder estar siguiendo la transmisión virtual que de alguna manera eh, va a ocupar lo que antes era eh, el acto y un montón de actividades que se hacían, hoy iba a pasar tratar de pasar y canalizarse a través de esta transmisión, así que están todos invitados a sintonizarlo el día 25.